¿Qué es violencia de género? Violencia de género es cuando una persona, sea varón o mujer,、eh, maltrata a, al otro género.、Eh, violencia de género es cuando una persona、eh, empieza a a c o s a r al s e x o opuesto, o eso es lo que creo yo. Es cuando acosas a alguien o atacas a alguien del género opuesto y se siente incómodo. ¿Por qué creen que la mayoría de la violencia es contra la mujer? Porque el hombre se siente más que la mujer. ¿Por q u e está el estereotipo de que los hombres son más fuertes cuando en realidad son iguales?、Eh, porque yo creo que, que los hombres son más r u g o s y las mujeres somos débiles y eso los hombres se aprovechan de nosotros. ¿Qué haría si ves a una mujer que sufre violencia de género? Ayudarla de cualquier modo o cualquier medio. Le intento ayudar y, y le acompaño a ella a denunciar. Tratar de defenderla como sea. ¿Le harías a alguien violencia? No, es, eso está mal. No, c r e o que no, eso está mal. Puede perjudicar a las personas.